La cultura, el arte y la música, las formas inevitables de la resistencia de los pueblos en rebeldía. Tocata, fuga y apañón, el colectivo Nehuente invita todos los miércoles a partir de las 20 horas a sus actividades en Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes, Rambla del Raval número 8, la música, el arma de los pueblos en resistencia.